silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El gobierno anuncia el relanzamiento de la hora 12 y nuevas medidas para la reactivación del consumo. El el marco de la presentación es el anuncio del Plan de Inversiones 2020 de la firma Cervecería y Maltería Quilmes en la localidad bonaerense de Quilmes, encabezado por el presidente Alberto Fernández. En tanto, la compañía informó que invertirá un total de 50 millones de dólares destinados a la producción local, a la sustitución de importaciones y al aumento de las exportaciones. La Asociación del Personal Legislativo resaltó la necesidad de cuidar la salud de los trabajadores. El secretario general de APL, Norberto Di Próspero, brindó a Telam Radio su opinión sobre las formas de funcionamiento del Congreso de la Nación. Y lo que más queremos es que funcione esta institución que es la columna vertebral del sistema democrático, pero también en esta situación de pandemia a nivel mundial y acá en Argentina que cada vez hay más casos de infectados. Lo que vamos a hacer es, ante nada, y sobre todo la salud de nuestros trabajadores y de sus familias. Córdoba. Controlaron el incendio en el valle detrás la sierra. Ocho cuarteles de bomberos lograron esta madrugada extinguir el incendio forestal que se registró en cercanías de la localidad cordobesa de Mina Clavero. Además, el director de Defensa Civil, Diego Concha, indicó que los efectivos que ayer fueron asistidos por diferentes lesiones y quemaduras ya recibieron el alta. Este incendio no tiene relación con los que se dieron semanas atrás en el Valle de Punilla y el departamento Ischilín, donde se quemaron más de 50.000 hectáreas. Más información que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 Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. En septiembre, volvé a vivir la magia del radioteatro. Llega la compañía. Escuchalo en Radio Gráfica FM 89.3. La compañía. Radioteatro. de 22 a 0 por radiográfica Groenlandia un montón de conceptos cerrados un programa políticamente incorrecto los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende AT Capital volvió a enamorar buscanos en las redes como AT Capital la refundación está en marcha sumate a AT Capital a Capital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 de Espacio Publicitario Desde el Barrio el show periodístico de Radiográfica Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem Producción Marcos Maldonado Operación Técnica y Edición Artística Nicolás Mogia Musicalización Manuel Maschi En nada más va a estar Alberto Fernández junto a Axel Kicillof en la cervecería Quilmes, anunciando inversiones, el plan de inversión 2020 de la cervecería. Va a estar la intendenta también del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, eh, así que sigue en sus recorridas industriales así como ayer lo hizo en una eh, producto en una fábrica de motos que uh -huh. se instala en la argentina con capitales indios hoy lo va a hacer en la cervecería quilmes en este proyecto de eh, reactivación productiva de la industria argentina que va a llevar tiempo pero bueno se están dando este pasos adelante así es y hay malas noticias respecto de la vacuna uh -huh. contra el coronavirus y Eh, que es como la, la gran esperanza que tenemos ¿no? de hacer claro. esto pronto y justo bueno. con la vacuna de Oxford que es la que decidimos producir porque no es que se frenaron eh, las otras si me decís una China bueno qué sé yo que por ahí no tenemos acceso pero es justo pronto esta, eh, la de Oxford vacuna contra el COVID-19 lo dijo un vocero del laboratorio AstraZeneca, que es quien desarrolla la vacuna, la vacuna dijo que es una acción de rutina, esto de suspenderlo eh, y se pone en práctica para permitir la revisión de la información sobre un paciente ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, Argentina va a producir, recordemos, entre 150 y 200 millones de dosis de esta vacuna, por eso es importante saber qué es lo que le pasó al claro. paciente y por qué se pone en pausa eh, esta fase de la vacuna que es probarla en una buena cantidad de personas. Eh, se suspenden porque hay una posible reacción adversa, esto fue se detectó en un voluntario de Reino Unido la información la difundió Stat News y el vocero lo que dijo que es como parte de una eh, como parte de las pruebas aleatorias y controladas de la vacuna contra el coronavirus de Oxford a nivel global, nuestro proceso de revisión estándar disparó una pausa en la vacunación para permitir la revisión de la información de este paciente uh -huh. no se sabe bien cuál fue la reacción adversa que, que tuvo este paciente, es información que debe estar manejando eh, AstraZeneca Seneca y la Universidad de Oxford, pero bueno, aparentemente son reacciones no esperadas y por ende, por una cuestión de precaución, se suspende con la prueba y la aplicación de la vacuna en más pacientes hasta saber qué es lo que generó esa reacción inesperada en este paciente británico. Uh -huh, claro, eh, recordemos que se habían dado plazos, incluso se había mencionado noviembre-diciembre, Uh -huh. mediante algunos de los responsables de astrazéneca y map science la que la industria que lo va a fabricar en la argentina teniendo en cuenta que todo salga perfectamente bien y en realidad las vacunas tienen estas eh, particularidades eh, cuando hay un problema tiene que frenarse revisarse continuar y es como decía es lógico es natural bueno. eh, pero si decís bueno va en, eh, no, vamos a llegar Eh, rápidamente, a noviembre, a diciembre, si todo sale perfecto, claro. si a nadie le, le, le duele la cabeza cuando le dan la vacuna, si todas las fases eh, pasan de manera perfecta eh, las pruebas. Y esto, bueno, puede fallar, pero no quiere decir que esté tirándose por la borde no, el proyecto. para nada, es parar un poco, ver qué pasó ahí y controlar. Actualmente hay nueve vacunas que están en la fase 3 de la investigación. Fase 3 que significa aplicarla a una buena cantidad de personas y ver cuál es la reacción. Eh, y esta es la primera vez que se conoce que una de esas vacunas, de estas nueve vacunas uh -huh. donde hay China, hasta la rusa y demás. Eh, en realidad la rusa no porque no aplicó en muchos pacientes. claro eh, Está como una fase un poco más atrasada por más de que hayan salido a... A publicarla y publicitarla por todos lados eh, Pero son nueve en total Y esta, la de Oxford, es la única por el momento Que sufre este tipo de cuestiones Y que por ende tiene que suspender eh, La vacunación masiva uh -huh. Así es, eh, en la Argentina ya se ha empezado a Se va a empezar a probar La vacuna china también Eh, la iniciativa de laboratorios chinos eh, que se sumaría a una más así como la de Pfizer y esta de Oxford uh -huh. que se es, están probando en la Argentina. Vale. Uno puede inscribirse si quiere ser voluntario eh, para decir, venga el líquido eh, si no le teme a las agujas y quiere aportar a la ciencia. Así que hay una eh, digamos, una gran expectativa sobre las diversas vacunas que eh, se siguen produciendo ojalá que lleguemos lo más temprano posible pero con toda la seguridad Tampoco vas a apurar una vacuna eh, y, y, que, y que salga mal. Eh, así que hay que tener en cuenta esta información para eh, no desilusionarse porque sigue en pie la producción. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Y ahora sí, y ahora sí, lo ha lanzado el día lunes, hoy la compañía Radio Teatro continúa, continúa con su capítulo, con su parte 3, en realidad el capítulo 1, lunes, martes, miércoles, capítulo 3 para el Radio Teatro de la Compañía. Radio Teatro, la compañía. Un viaje radiofónico de la mano de la compañía de teatro itinerante Ernesto Enríquez, que como todos los elencos de la época de oro de la radio argentina, recorre el país para acercar el teatro a la gente y descubre a su paso la diversidad de las realidades de cada región. La Compañía. Radio Teatro. Ernesto Enríquez ha conseguido que su amigo Pedro Laberri le preste su galpón para debutar en Chivilcoy con su Compañía de Teatro Itinerante. Ernesto pone rumbo a Chivilcoy junto a sus actores. La camioneta ruge en la ruta cargada con la compañía, el excesivo equipaje de Mabel, el gato de Lila y la utilería necesaria para la representación. Tenés buena voz, Lina. Ah, es para mí. ¿Hola? Ah, sos vos, Ricardo. En la ruta... Estoy en la ruta. No no te oigo bien. Oh, no empieces. No te atrevas. Es mi destino, Ricardo, siempre quise hacer teatro. Que siempre quise hacer teatro. ¿Eh? Pero deja de amenazarme, querés. Son mis hijos también. Mabel corta ofuscada. Ernesto la mira por el espejito con fastidio pesado su marido. ¿No? Mire que no entender que este es su destino. Me está cargando. Porque para pesado con Ricardo me alcanza, ¿eh? Me amenaza con sacarme los chicos. No es fácil ser madre y actriz a la vez. No debe ser fácil para Ricardo entender. Déjala en paz, Lorenzo. Dirija. ¿Puede sacar tu gato de mi falda? No sé por qué insisten en ponerse arriba mío. Bogui. No molestes No, no es que moleste es que me llena de pelos Ernesto ¿Puedes ir un poco más despacio? Salta mucho acá atrás la camioneta Debe ser que está vieja la suspensión Uy, no voy a volver, Ricardo No me... ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, ay, ay, perdón, querida no. <risa> no, no, no, no, creí que era otra persona Eh, no, no, no, no me molestas no, al contrario Decime, eh, el labial número 5, sí, la base a ah, 34, la de siempre eh, y, ¿Y nada más? Ah, bueno, gracias querida, eh, sí, sí, pero lo la semana Chao, chao, sigues bien, chao, chao, chao Dígame, Mabel, eh, ¿usted vino a, a hacer teatro o a levantar pedidos? ¡Ay, oh, Ernesto! ¡Qué gracioso! Mi compromiso con el teatro es indeclinable. Pero, mientras tanto, hay que vivir. La camioneta empieza a zigzalear. Agárrense, ¡Agárrense! Creo que pinchamos una goma. Hay un momento de zozobra. Gritos de Mabel y maullidos del gato. La camioneta frena la banquina. ¿Están todos bien? ¡Ay, le dije que no andaba bien! el Pide... ¿Me ayudás con la cubierta? Lorenzo, señor. Me llamo Lorenzo. Ernesto baja de la camioneta seguido de Lorenzo. Ernesto está sacando del cricket cuando... Sí. ¿Y aquí? Hola, hombre. ¿Cómo estás? Que ya tienes todo listo para la boda.